Tremendos calores y fuertes lluvias, sequías, huracanes en la capital del estado y minisunamis en la costa, inundaciones de s l a v e s y desgajamientos de cerros, pérdidas materiales incontables, poblados enteros incomunicados, muertes. Siempre me alcanza la danza para levantar el c a l o Consternados y estupefactos, Para los habitantes de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, han sido todos estos días, desde el 18 de agosto al 10 de septiembre. Al despertar, periódicos llenos de páginas y fotos que hablaban ya no de la ciudad capital, sino de todo Chiapas. En la costa, 200 tumbas de un cementerio se las llevó el mar. En la sierra, Motocintla, de nuevo, incomunicada. Como cuando el huracán está, sin saber a ciencia cierta, aún hoy, la magnitud del desastre. Todos se avientan la bola y la esconden en la espalda. ¿Por qué ocurre todo esto? Chiapas, a nivel internacional, de acuerdo a la ONU, se ubica entre uno de los sitios con más emisiones de dióxido de carbono. Pierde más. De 9 0 mil hectáreas al año de bosques, selvas y manglares, de acuerdo a la Comisión Nacional Forestal con AFOR. El saqueo de maderas, el gobierno mismo permitiendo permisos a constructoras en zonas de alto riesgo, empresarios, cortadores, Constructores de conjuntos habitacionales, todos ellos son los verdaderos responsables. a n Ante tan caótica situación, muchos periodistas, radiolocutores y funcionarios aparecían en su papel de apagafuegos y nos decían que esto era normal. Puesto que estamos viviendo el cambio climático global. Sin embargo, esta crisis climática tiene sus causas aquí en Chiapas debido a la erosión hídrica. A consecuencia, De la gran deforestación, que como hemos dicho, México se ubica entre los principales lugares del mundo y Chiapas en primer lugar a nivel nacional. Al no tener la barrera natural de árboles, arbustos y hierbas, no se puede evitar. Que el agua que escurre de los cerros en época de lluvias velozmente arrastre 90 toneladas de tierra por hectárea de piedras, lodo y arena. Todo ello asolva o tapa los sistemas de drenaje pluvial en las áreas urbanas o los ríos y arroyos de las comunidades rurales o de las grandes ciudades, provocando no solo inundaciones, sino gran cantidad de enfermedades. Esta situación nos ha llevado a tener inundaciones en prácticamente todo el Estado de Chiapas, 180 cerros y derrumbes de s l a v e s en carreteras al interior del estado de Chiapas. Hasta ahora se contabilizan 8 muertos, alrededor de 5 mil casas inundadas, entre ellas a 7 metros de altura el agua y un gran deterioro de las cosechas agrícolas. ¿Cómo podemos hacer para impedir que el cambio climático en Chiapas siga causando tales destrozos? Vale la pena morir. s i g a m o s el ejemplo del pueblo de Chiapas, que se organiza y lucha. Los damnificados, siendo los más desprotegidos, piden a gritos solidaridad y apoyo. Ya están saliendo a las calles a protestar y a ocupar alcaldías municipales y plazas. En Tapachula, San Cristóbal de las Casas, t e o Pizca, también en la ciudad de Tuxla t Gutiérrez. Quieren reparaciones de sus aulas, ejecución de obras hasta hoy incumplidas. Caminos y carreteras. Ejemplos también nos dan las comunidades de Mitzitón, miembros adherentes de la otra campaña, que llevan 40 años conservando sus bosques, mientras que paramilitares cortan 10 árboles sin permiso de la asamblea para vender madera, y eso genera violencia. Pero también en Comitán y en Huistán tenemos ejemplos de vecinos y, e indígenas que están deteniendo a la gente que tala árboles y pide a cambio 100 mil pesos por cada policía para dejarlos. En libertad. Punta de lanza está h a c i e n d o San Cristóbal con la organización de más. De 93 ciudadanos y 31 organizaciones civiles para impedir el desabasto de la montaña Sal, si puedes. Periodistas están siendo atacados, como Hugo Isaac Robles. Tenemos que unirnos por el respeto de los bosques y selvas de Chiapas. Necesitamos manifestar nuestras posiciones sobre el cambio climático en México y en Chiapas en la cumbre próxima a realizarse en Cancún. Informó para el Boomerang Radio Proletaria 150. Y su servidora, Yara Fernández Moreno, doctora en Ecología por el Colegio de la Frontera Sur y egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, la ciencia al servicio del pueblo. Su monólogo, el gobierno, nada más él se lo cree y se lleva su cuaderno y en su palacio lo lee.